Les 11 de la i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball en redacció de Saga Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saludar com cada nit Manolo Montal. Vos recordeu que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils apel·liant-li del tune-in com la 97.7 Ràdio i en la nostra web, la 977.com. a més, teniu el Twitter oficial del programa arroba 97 nit arroba 97 nit La pregunta que vos fem en el dia d'avui vinculada amb l'actualitat més directa avui ha dit adeu al futbol professional Carlos Marchena quin record teniu del Sevilla és la pregunta que vols fer el dia d'avui eh, Carlos Marchena que s'ha retirat quin record teniu del centre del Sevilla i sobretot m'he cridat l'atenció que molts de vosaltres esteu diguem-me quan tirem en falta un tío com Carlos Marchena quan Suso García Pitarch parlava el dia de la seva presentació d'aquesta genètica guanyadora que ara no té l'equip probablement parlava de futbolistes com Carlos Marchena. Això no vol dir que el València no fera roïns per dir a Marchena o que Marchena no estiguera mal en determinats partits o que l'equip fins i tot es deixara anar, com l'any de Koeman, precisament, eh, en l'any de Carlos Marchena. Però sí que és cert que hi havia alguna cosa més. Es veia eh, una raça sobre el terreny de joc que ara perceps que no n'hi ha. Es veia un caràcter que ara veus que li falta a aquesta plantilla. Jo recordo, jo vaig viure molt de prop aquella temporada de Koeman, la de la Copa, i recordo sobretot els partits de Lliga, després de cada derrota, aquelles reunions en un cantó de l'aeroport, Carlos Marchena i el Pipo Baraja, pegant-li mil voltes a la situació de l'equip, pegant-li mil voltes a perquè aquest equip perdia en Santander, en Pamplona o en Sant Sebastià, i si més no després era... Eh, perdó, en Bilbao, i si més no després serà capaç de guanyar una copa del rei o de guanyar dos, tres en el Bernabéu i xes reunions que se feien improvisades en l'aeroport i xes reunions de vestidor són probablement l'espírit que Gary Neville estava buscant el diumenge quan en el descans del partit davant el ratllo va fer prendre la paraula a Dani Parejo i impronta, ixa personalitat és el que probablement el tècnic del València, Club de Futbol, anava buscant. Probablement podríem dir que Carlos Marchena era un capità premier perquè el sevillà eh, que va ser capità de la València en molts partits, tenia si ixe caràcter, si ixe alo, si ixa ascendència que se presumís tenen els capitans sobre eh, els eh, futbolistes, sobre la resta de la plantilla. I espera això que lògicament molta gent avui quan estem preguntant vos per Carlos Marchena pues, eh, eh, és l'home eh, eh, en el qual molta gent pensa que li fa falta este valencià que hi futbol que és el futbolista que en el dia d'avui li falta a este valencià que el caràcter de Marchena com molts altres d'aquesta generació són els que falten en un valencià que a hores d'ara pues, mostra la cara Eh, que està mostrant eh, habitualment eh, en els partits de Lliga. Per això, lògicament, avui aquest començament tenia que passar per la figura del sevillà, per la figura del central de les cabezes, que avui ha dit adeu amb un palmarès invejable amb eh, Lliga amb Copa de la UEFA, amb Copa del Rei amb Eurocopa amb Mundial, certament un palmarès com el de Carlos Margena és invejable per a tot i lògicament eh, per a un home com ell. i en aquest cas també sobretot jo recorde la encessa defensa que va fer quan anaren cap a Àustria per a disputar l'Ice Europeu del 2008 Lluís Aragones en l'aeroport de, de Madrid davant alguns periodistes que li preguntaven per què anaven marxant a la selecció i Lluís Aragonès es va contestar algo així com Marchena va ser el millor central de l'Eurocopa i ho aneu a veure. 11.35 amb tot això és moment de repassar el que dona de si el dia, com sempre en les nostres 5 fotos. Negredo prela la palabra al delantero Valleca insistite en la necesidad de estar units para superar el actual mal momento sobre el seu estado de forma asegura que la inactividad amnu no le ha fet mal. A mí personalmente me, eh, me mató porque bueno, era de, de estar jugando prácticamente todo a, a no contar absolutamente nada, ¿no? Luego pues la llegada de de Gari me ha ido metiendo poco a poco y bueno, creo que, que con minutos con, con más partidos y, pues y de encontrándome mucho mejor. Fuego no vol anar-se endavant els d'una possible eixida del mig campista El club s'ha prestat a negar tal circumstància i el propi jugador ha manifestat que vol quedar-se en el València. Abdenur sense càstig, el central tunisià, figurarà amb tota probabilitat en la llista de convocats que demà ferirà Gary per al partit de Copa davant de les Palmes. Gaillà també podria tornar després de la seva lesió presenta alegacions. El Llevant ha presentat alegacions a la cartolina groga que va a Jefferson Lerma en el partit contra el Celta de Vigo. És la sencera cinquena, es el partit contra les Palmas. Primera derrota, 72-92. Limós trenca el rècord de València al bàsquet i el deixa amb 28 victòries i una derrota. Cal felicitar l'equip valencià Pedro Martínez no posa cap excusa a la fide de la racha. Nuestro rival ha sido eh, superior a nosotros, han jugado han jugado mejor, tanto de jugar a baloncesto en el sentido de porcentajes de tiro de, de tres puntos... Han estado increíbles, jugando muy bien, tirando muy bien, con mucha confianza y, y en defensa pues yo creo que también han estado mejor que nosotros, jugando con un punto de, de dureza que nosotros pues no, no hemos sido capaces de tenerla prácticamente en todo el partido. Les 11 de la nit i 37 minuts. Arranca Esports 97 Nits. És el temps de Ràdio per a l'Esport amb el seu Twitter. Arroba Esports 97 Nits. Arroba Sports 97 Nits. En el dia d'avui, la pregunta que vos fem aprofitant l'adeu de Carlos Marchena és precisament ixe, quin record teniu de Carlos Marchena del central del Sevillà? Les 11 de la nit i 38 minuts. Fem una pausa per a la Publi i estem de seguida per a parar-li tots els temes que ha donat així l'actualitat de la jornada d'avui, dimarts de 9 de gener de 2016. Disfruta del humor de Pedro Llamas en Casino Circa Valencia, de la mano de ópera Sábado 23 a las 24 horas Reserva en la web del casino Desde solo 9,50 euros ¿Conoces una gasolinera donde el combustible Tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible Es un ahorro Además, en Taxco, ahora también Puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento De tu vehículo y transformarlo A autogás a precios Realmente interesantes Y ¿dónde está? En el polígono Vara de Cuart frente a ITV y si quieres más información la encontrarás en taxco.es. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven Aferto, tu concesionario Peugeot en Torres de silla. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. La Copa és l'Esperança, en la 97.7 Ràdio. Rijous, a les 7 i de la vesprada, Mestalla s'aferra al torneig en el que millor cara està oferint els blanquinegres. A les 8, anada dels quarts de final de la Copa del Rei, València, las Palmas. Viva el partido en Valencià con el estilo que le dan al fútbol en la radio Manolo Montal y Salva Folgado Recuerda, Copa del Rey Valencia, Las Palmas Esports 97, el partido El teu equipo, la tegua radio Patrocinen Perto y Productos del Arte Esports 97, nit. El teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 40 minuts. En el dia d'avui el Vanessa tornava als eh, entrenaments, però lògicament pendents tots de les eh, situacions derivades de les reunions que hi hagueren en el dia d'avui, en, en la jornada d'ahir, perdó, eh, a tres bandes, entre Suso García Pitar, Quimco, i el... Eh, Eh, entrenador del València, Gary Neville com dèiem sobre la taula 6 sí, se va exposar la possibilitat de poder eh, incorporar algun futbolista el problema és que no hi ha scouting fet per al treball d'este mercat hivernal i el problema o tampoc problema la situació és que per damunt del que alguns pensen que és que l'equip té que reforçar-se el primer que pensa que no vol reforços i que aquesta plantilla, amb aquesta plantilla i equip per anar endavant és el propi entrenador és Gary Neville qui pensa, qui creu d'una manera total i absoluta en els seus futbolistes és Gary Neville, per tant qui no anem a dir que desaconsella el fitxar no si és la paraula, mentiríem però si sí és cert que tampoc està demanant de manera perentòria com si fan altres entrenadors quan arriba a este mercat de l'hivern i el seu equip no funciona cas del València, incorporacions amb tota ixa situació què ocorre? que si el València té que fitxar ha de deixar fitxes lliures per què? Pues ja ho sabeu ho hem parlat moltes voltes el que passa que com des d'estiu no parlàvem de jugadors és una paraula que havíem oblidat un concepte que havia oblidat però està allà el famós Fair Play Financer. El València té uns topes i, per tant, no pot sobrepassar-los. Si el València duguera algun jugador, molt probablement tingués que donar-hi -sí d'algun des que tenen plantilla. Durant el dia d'avui han circulat diferents versions al voltant de Javi Fuego. Des del fet que el jugador té ofertes i no ens estranya perquè els equips eh, que no tinguen un perfil més alt sempre volen contar amb un jugador com Javi Fuego, tot i que en guai no està donant la millor mesura de les seues possibilitats però per a eh, certs equips seria una benedicció i fins i tot s'ha plegat a dir, s'ha arribat a dir que el jugador havia demanat Ixir situació que s'ha apressurat a desmentir el mateix club, el València Cui de Futbol primer en la ràdio oficial i després en nota, eh, en nota de presa però sí en tuit eh, en xarxes socials el València ha desmentit que Javi Fuego vulgui abandonar el València de i que la seva única prioritat a dia de d'avui i a hores d'ara és la de poder restablir-se de la seva lesió i començar a ajudar de fet Gary Neville segons es diuen no és que es digui això allò de, que té una confiança absoluta en el futbolista, però sí l'ha prestat a que eh, se pose bé i que estiga, perquè va tindre minuts lògicament en d'encontrar tot el que se li ve damunt al València Club de Futbol en el mes de gener. En el mes de gener, per haver-ho per a mal, va ser determinant en la temporada del València Club de Futbol. Entre altres coses, perquè ahí se va jugar la Copa i en la Copa el València té posades moltes esperances ja veurem si són només esperances o són realitats això començarem a saber-ho a partir del dijous en l'anada d'esquart de final 8 de la vesprada davant la Unió Deportiva les Palmas 11.44 i a tot això l'equip ha continuat entrenant en el dia de d'avui Sama Forgado, molt bona nit Hola, bueno, pues un València Club de Futbol que el dia d'avui ha entrenat que en el dia d'avui s'ha exercitat i la primera pregunta que te, te fa tot el món quan parles de València és eh, però bueno, recupera algun futbolista dels importants nébils de cara als pròxits partits o què? Pues de moment Manolo, veurem si recupera a Gallà per al cap de, de setmana i veurem si entra en convocatòria per a disputar algun minut perquè no serà de la partida en l'eliminatòria davant la Unió Deportiva de las Palmas el uh -huh. que continua perdant són futbolistes Manolo perquè este matí no han treballat ni Parejo ni, ni Barragán i veurem si són alta tots dos per al duel de Copa i ho de sigut per precaució dir, si a dir, també cauen per al partit de Copa és a dir, no només no recupera Exacte. si més no es pot donar la possibilitat que dos més caiguen això en tronca com dèiem amb la possibilitat, amb, la possibilitat no, amb el que vos contarem ja en el mes de desembre d'alarma de física del València perquè tot l'home esperava que per a aquestes dates la infermeria ja estiguera buida més enllà de que s'ha allargat una miqueta de, recuper de recuperació de febolí, va al perfecte però el problema és que no dixen de cabre futbolistes després de cada partit, Salva Sí, bueno, veurem si simplement ha sigut per precaució però la veritat és que avui pareix amb molesties en el Sísquios i Barragán amb un problema en el Xenoy no han, no han treballat si demà estan, pues evidentment entraran en convocatòria si no, pues seran dos futbolistes als que reservarà el tècnic per al partit de Riazor del camp de, de setmana. Andem a Manolo, en tot cas, i hicirem de dubtes, inicia s'haig general a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, portada tancada, coneixirem la convocatòria i posteriorment també eh, escoltarem les explicacions del tècnic Nébil en roda de, de premsa de cara al partit davant la Unió Deportiva Las, eh, las Palmas, on entenc Manolo que també eh, haurà d'explicar pues, eh, el que va ocórrer, aquest no? episodi que va a tener yo que en el descans del altre día me estalla davante del Rayo Vallecano cuando va a broncar a futbolistas y cuando posteriormente va a hacer que Parejo eh, pues fuera que prendiera la palabra para tratar de explicar lo que estaba pasando en el, en el campo en ese momento. Eh, parlaba yo ahora en la introducción de, de un central Carlos Marchena de esa ascendencia que tenía el equipo probablemente, eso es lo que anda buscando Gary Neville en el descans del partido contra el eh, <coughs> Rayo Busca un capitán sí, buscaba un, un capitán un tipo que, que bueno pues que tenga una personalidad eh, gran importante respectad per todo el per todo del grupo y que en cualsevol momento pues eh, al igual que el que el técnico no pudiera broncar a touch eh, eh, no el seus compas para deanars un mayor rendimiento evidentemente no él va a probar cu va a hacer que parejos alzará pero aprend la, la palabra bueno el que está claro Salva és que, com dèiem, està la possibilitat després de les reunions eh, d'anar al mercat, però eixa possibilitat salva, és nébil, me diuen el primer que està dient jo en esta plantilla traca son davant no vol dir que estiga negant que que estigui aconsellant el no fitxar però que és el primer que no demana expressament fitxatges i que, per tant eh, deixa eixa possibilitat eh, no tancada absolutament Pero que él creó Fé seca esos futbolistas De mal, escoltaré, Manolo De mal y que habrá otra la pregunta, eh, la pregunta eh, Es inevitable, después de la reunión del otro día Entre pues, el técnico eh, Suso García Pitark Y Kim Kou A partir de ahí, con que el técnico desde ese momento no ha hablado Pues ahora cuando torne a hablar, que es de mal Pues se le preguntará a Perla per la reunió. El club, ja ho contarem ahir, Manol, li resta trascendència a aquesta reunió. Diu que varem exagerar els mitjans de comunicació a l'hora de donar-li tanta importància, que varen coincidir, que no varen parlar de, de fitxatges fitxatge exclusivament que se va recentrar en el moment del, de l'equip i en recuperar la, a la plantilla en escoltar el tècnic a què pensa del per què l'equip rendís per davall del seu rendiment però a partir d'ahí Manolo demana 1060 a la sala de premsa i li anem a preguntar per la reunió possibilitat de fichats i reforços bonen per a uh -huh. l'última volta ja va doblar i va dir que, que sí, que podrien firmar uh -huh. però de ja no sé el que, que va dir o per onixirà esperarem en qualsevol cas a veure què és el que passa 11.48 el que ha parlat el dia d'avui es Alvaro Negredo, el futbolista de la Valencia que ahora reporta el, el dissabte, el domenche, perdón, ante el traje Vallecano, ni esa acción individual, ni esa genialidad individual, pero que encara está muy lluny de la suya millor forma, Salva. Sí, Negredo Manolo, que en primer lugar, pues había sido un, un titular en la sala de prensa de, de Patarra cuando se le ha preguntado si, bueno, pues eh, cuando él va a castigar el anterior técnico, que no, no, ahora ya él va, evidentemente, perjudicar desde el punto de vista físico, y hoy en día en cara está eh, acusando aquellos trasisme al que va a ser son mes peltanic del valencia negredo sobre el nulo yo por mi condición física por mí por mi preparación física pues necesito jugar no para para sentirme para sentirme bien para sentirme pues con más confianza para que me salgan las cosas y, y ese varón pues a mí personalmente me, eh, me mató porque bueno era de, de estar jugando prácticamente todo a a no contar absolutamente nada no luego pues la llegada de negar y me ha ido metiendo poco a poco luego me ha dado partidos enteros y bueno y poco a poco pues eh, se va se va viendo ¿no? es cierto que, que necesito mucho más de mí para para, para dárselo al, al equipo y, y bueno creo que, que con minutos con, con más partidos pues y ir encontrándome mucho mejor Negredo va a matarlo en uno a aquella eh, decisión, pues eh, si el no sabía entender Manolo, we, Negredo pues va a a recordar, es un destitulado que avisa Negredo. Ojo porque en el seu discurso eh, ha mes moltes coses, Manolo, entre altres que el equipo está fent rematadamente mal. Todos sabemos que lo, que lo estamos pasando mal, no hay ninguno que piense lo contrario y, y, y si sí es cierto que, que no estamos en nuestro mejor momento. Tenemos que, que dar el paso al frente, tenemos que decir que, que aquí estamos nosotros para, para cambiar esta situación y, y no hay más no hay más vuelta de hoja. no Yo creo que el vestuario, como te digo, es está unido y... Y, y bueno pues entre todos tenemos que sacar esto es que necesitamos las victorias ¿no? eh, ya sea en Copa ya sea en Liga, ya sea en, en Europa League, ¿no? queremos llegar lo más lejos posible, las dos competiciones que, que estamos compitiendo más, más la Liga y, y, y son competiciones que, que vamos a luchar por ellas ¿no? el objetivo principal es la Liga y llegar por, por méritos propios al, al objetivo, estamos muy lejos sí, pero bueno todavía queda mucho pueden fallar, es cierto que es difícil Pero nosotros lo vamos a intentar hasta hasta el final. Negredo, reconeguen que el momento en el que atravesa le, el equipo, prácticamente Manolo, es Moldolente, es Moldroin. Es entonces en ¿tú sabes quién era Moldroin, que era un fenómeno? Pues sorprende, Manolo. Campeón del Mon, campeón de la Eurocopa, campeón de Liga, no es difícil saber, porque hemos hablado en la apertura del programa sí, en el sí, nuestro sí, sí, sí. editorial. Don Carlos Marchena, buenas noches. Hola, buenas noches, hombre. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Y a partir de hoy qué? Pues, <risa> nada, pues tengo muchos frentes abiertos, muchos proyectos y, y nada, pues de momento mañana tengo clase ya que, que estoy estudiando y, y a seguir, a seguir la vida. A seguir la vida. Te voy a leer porque... La pregunta lo tenemos tenemos un, en nuestro yo sé que tú no tienes Twitter que no eres mucho de redes sociales no, nosotros no. tenemos Twitter en el programa tenemos nuestro Twitter vale eh, con nuestros seguidores y hoy hemos preguntado qué recuerdo tiene la gente de Carlos marchena vale te voy a leer por encima encima para que veas en Valencia cómo me escucha para que veas Eh, un jugador con una gran personalidad Le pusieron una etiqueta de leñero Pero para taparlo lo un jugador que era Gustavo Carcelén Eli Rufete cogiendo un coche para ir a la, a la manifestación de Madrid Después de los saltados del 11M Como futbolista 10, como persona un 11 Is Ventura, jugadorazo Duro y competitivo, como debe ser un central Historia del Valencia Eli Baraja dieron un paso al frente Martín, un, un, un jugador que va a demostrar que aún no arriben en los arriben en los El valenciano lo entiendes, que lo sé. Lluís, sí, sí, sí, sí. Baraja, Marchena, Manolo, me han dibujado a mí, Upense y Maborrone, o sea, me emociono. Eh, más por aquí Luis Ibáñez, un tío con un par muy cumplidor, con carácter, lo mismito que los jugadores de ahora, grande Carlitos Amund, Salvador el mejor recuerdo es que si era grande como futbolista era el mejor como persona, lo ficharía para, para enseñar niños en la academia eh, José Castillo Jiménez Leñero y con actitud, no sería un mal fichaje para lo que resta de temporada Bueno, eh, muchísima gente que se acuerda se tiene un extraordinario recuerdo de ti Carlos <coughs> Pues bueno, pues nada, agradecer, agradecer los comentarios, agradecer eh, a la gente y sobre todo a las muestras de cariño, no tengo no tengo otras palabras. ¿Qué, qué recuerdos tienes tú de, de Valencia y del Valencia, Carlos? Pues, bueno, recuerdo pues, que son los mejores años que yo he vivido, porque bueno, pues, la etapa mía del Valencia es la más bonita, eh, donde he disfrutado de, de, de muy buenos años, de ganar muchísimas cosas, de de lograr eh, poder ir a la selección, por ejemplo, eso me lo permitió el Valencia y, y bueno, eh, mira, por concretar una cosa, yo vi por la calle, yo ahora vivo en Sevilla, vivo por la calle y a mí la gente, mira, más tiene el del Valencia, a mí me conoce todo el mundo ah, ah, pues, ah, como ah. el más grande del Valencia. Y muchos chicos que tienen que bueno, que tienen 20 o 20 y pocos años Ajá. ¿Tú qué haces aquí? Y digo, ¿cómo ves que aquí? ¿Yo estoy aquí? No, no, tú eres de Valencia Yo, no, yo, yo, yo Valencia, he muchos años Pero yo estoy aquí, hombre que eh, sí, por eso Evidentemente el sello O, o en mí está sello de Valencia ¿De, de qué de, con, ¿Qué te quedas? Imagino que con Rafa Vélez, es, es, es feo Dejar a gente fuera, pero imagino Que te quedas con Rafa Vélez por motivos especiales Y no sé si con algún compañero en especial es difícil, es difícil, me quedo, con, me quedo con todo, me quedo con todas las etapas, un momento más complicado, eh, me curte como persona y, y bueno, ya, ya tienes que hacerte un poquito más hombre, digamos digámoslo así, pero me quedo con mucha gente, con, con compañeros de, de todo tipo, mismo, eh, el otro día el último hablé con con Baraja, de estuve un rato hablando, con Rufete la semana anterior, con mucho muchos amigos que, que bueno que nos damos cuenta de, de la etapa tan bonita que que vivimos en el Valencia que nosotros nos pensábamos que era algo normal, pero que <risa> lamentablemente nos damos cuenta con el paso del tiempo que que, que eran momentos eh, muy muy especiales para el Valencia. El otro día en un fondo pusieron pusieron a Benítez, pero claro, ahí estáis ignorados todos los mejores años de nuestra vida, Carlos. Es que fueron los mejores años de nuestra vida como valencistas. <risa> bueno, es una pena, pero pero fue pues así, porque bueno, yo sufro hoy un día con el Valencia de, de verlo cómo está, sufro más que, más que disfrutarlo y, y, y bueno, porque yo he conocido en Valencia en otra etapa de, de, de eh, con otro objetivo y eso me hace verlo con, con sufrimiento. Oye, ¿cuántas veces te han recordado lo de Luz Sirona aquí? <risa> <risa> <risa> bueno, me refiero al todo... penalti a Raúl en el Bernabéu que no fue y sí. con así el Valencia ganó la Liga. La verdad que sí, la verdad que fueron momentos puntuales difíciles, que si lo vas mal, pero mira que como bien dices no sirvió de mucho porque al final ganamos la liga. ¿Te reconoció Raúl en la selección que no era penalti? ¿Algún día de esos que estabais en la concentración? Bueno, al final sonrisa y uno dice sí y otro no, pero, pero <risa> todo el mundo sabe que eso no era nada yo de, de la época eh, que eras eh, central indiscutible en la selección española con varios seleccionadores yo he recordado antes en la, en la apertura del programa en eh, mi monólogo cuando, cuando abrimos eh, es una anécdota que ahí me contaron gente yo no sé si tú vas a decir que sí o que no eh, que, que recuerda mucho eh, el carácter que tú tenías y que era lo que buscaba eh, el desaparecido Dios lo tenga en la gloria Luis Aragonés, yo sé que hubo periodistas que en, el, en la partida del aeropuerto de Madrid hasta Austria, hasta Niebino creo que era la, la, la, la concentración de estuvisteis en la Eurocopa famosa del 2008 mucha gente le preguntaba que por qué iba Carlos Marchena sobre todo después de año que había hecho Valencia y Luis Aragonés se encaró a tres y les dijo van a ver ustedes como Carlos Marchena va a ser el mejor central de la Eurocopa y fuiste el mejor central de la Eurocopa y además es que recuerdo que hiciste una final impecable bueno, yo le tengo que agradecer mucho a Luis Aragoneguen para descansar porque eh, apostó por mí eh, me dio la confianza y, y bueno teníamos que pelear contra viento y marea de alguna prensa que no quería, tenía otros intereses <risa> bueno, por aquello de, de bueno, ya sabemos, en el país donde estamos y él dijo, oh, no y yo, a mí me comentaban comentaba, los que estaba en la mesa de, de, de los místeres Eh, al final, como todo el mundo sabe la hay una mesa futbolista y otra mesa de los mixtes, que cuando terminaba un partido de, de esa Eurocopa que, la verdad, que que estuvimos todos muy bien él decía hay que ver, el partido ha hecho el maravilleno ese, el hijo de su madre decía él <risa> y me decía a los compañeros ver, el mixte habla de ti como tercera persona pero un poco por por decir, él eh, lo he traído lo ha apoyado y ahora me, me está dando la cara y, y y me está dando la confianza que, que, que yo le he dado ¿no? y para mí fue todo un orgullo que bueno que apostara por mí eh, ¿Te quedas con algún título en especial de los que ganaste de el Valencia? Mm, bueno, eh, me quedo con todo ¿no? porque todos los, los títulos son eh, importantes, muy bonitos uno por, por ser primero, otro por por eh, uno en europa otro porque la copa porque fue un momento de ese chaótico pero para mí uno de los momentos mmm, fue ganar la liga eh, la segunda liga aquí en sevilla que era el estaddio de donde a mí me habían visto nacer entonces era claro. tan bonito como como un sabor extraño decir si estoy celebrando una liga con un equipo que no es sevilla pero mira qué bonito fue un momento que más en la celebración de, de la celebración yo todo el mundo celebrando, y yo me voy al banquillo y me siento en el banquillo diciendo estoy lleno pero no me apetece dar mi vuelta y nada. un poco por respeto porque estoy en, en el campo de sevilla no son mis uh -huh. cosas pero pero quizás por eso me, me, me tenga que quedar con, con el salida Yo voy a quedar con una neta tuya personal eh, La voy a contar ahora Tú no te acordarás seguro eh, Estábamos Tengo en una Valencia memoria. Tengo una memoria. Pues eh, estábamos en Valencia y bajaba de casa de, de un amigo eh, Zona de los poblados marítimos Era por Semana Santa Y en la calle J.J. Domine de momento en una columna Mi amigo también hacía información deportiva eh, Me dice Oye, ese es Carlos Marchena ah, Digo, pero que ese, míralo en efecto, fuimos hacia ti, te saludamos. Hola, Carlos, ¿qué haces aquí? Tú estabas, eh, como más o menos como me acabas, me acabas de decir el banquillo, con tus cosas allí, en, detrás de un, de un pilar, hablando, y, y decía, no, es que a mí me encanta la Semana Santa, lógicamente la de Sevilla, y me han dicho que aquí en la en Valencia es el mejor sitio donde se puede ver Semana Santa. Y ahí estabas tú, apostadito, detrás de una columna, sin hacerte ver a lo tuyo, mirando la Semana Santa y disfrutándola. Me acuerdo, me acuerdo. Pues mira, tengo mal memoria, pero me acuerdo de eso lo de esta, ahí una, eh, justo es mi si gusto es decir me queda aquí así que eso que lo pueda ver tranquilamente me acuerdo me acuerdo yo oye y, y de los de, de los títulos por Valencia eso de ir con el autobús y ver toda la puñetera ciudad en la calle celebrando día, bueno aquí hoy no trabaja nadie o que imagino que desde desde arriba también eh, desde arriba del autobús eh, tienes que llenar muchísimo si sí, esa llegada desde el aeropuerto y y y ver pues Valencia echa a la calle eh, una satisfacción muy grande el, el ayuntamiento todo el mundo allí bueno esos momentos que, que se queda en la retina y los que hemos tenido la gran suerte eh, de vivir esos momentos son inolvidables ehm um... Ahora mismo, eh, Carlos, me estaba diciendo de los triunfos de los trambóticos que fue aquella Copa del 2008. Eh, en Valencia estamos estableciendo muchos paralelismo porque el equipo ha superado dos eliminatorias, pero en Liga va muy mal. Yo recuerdo, porque aquel año viajé con vosotros, yo recuerdo muchas reuniones tuyas con el Pipo después de cada partido perdido, en una esquinita del, del aeropuerto, el Pipo y tú hablando y dándole vueltas a las situaciones y ejerciendo de lo que erais, de capitanes, que es lo que ahora echa mucha gente en falta, ese carácter... Eh, Este Valencia, entre otras cosas, está donde está porque es demasiado joven y no tiene esos futbolistas de carácter. ¿Tú que lo has vivido desde dentro? Bueno, eh, yo creo que, que, que está pagando un poco bueno que si el entrenador, que si conflicto, que si se va al entrenador, que si no sabe quién viene. Muchos jugadores nuevos que no sabe un poco eh, el carácter de la ciudad, que hay que identificarse rápido con el equipo. Creo que todo eso lo está pagando y evidentemente cuando hay gente de referencia, hay gente de peso, hay gente que, que tiene que decir, bueno, vamos a ponernos el, el traje de faena y, y aquí a todo el mundo hacerle trabajar, mejora. Cuando esa gente de referencia quizás le cuesta un poquito más, evidentemente el equipo lo nota y bueno, eh, esperemos de que salga bien y como bien dice, pues lleven una alegría con la copa. Oye, me acaba de enviar un mensaje a un exentrenador tuyo, fue solo dos partidos pero te recuerda bien, Oscar Fernández Carlos hombre, Marchena, un hombre. ejemplo para todos, un tío muy grande ojalá tuviéramos más Carlos Marchena un abrazo de enorme desde Madrid para todos o sea, que... Hombre, hombre Muchas gracias, Míster Oye, eh, hablando de Míster, eh, te decía eh, ¿Y a partir de ahora qué? Lo digo porque me han dicho mañana me de levantar, tengo clase no te voy a preguntar que estás estudiando, eso son tus cosas eh, ¿Vas a ¿Quieres seguir vinculado al fútbol? Pues... Mmm, no lo sé, porque... Eh, estoy estudiando nutrición, mira, no, no tengo un problema, estoy estudiando nutrición. Eh, tengo el nivel 2 de entrenador, seguramente me saque el nivel 3 de entrenador. No sé, pero creo que estamos condenados a, a intentar ser entrenador, o, ya no entrenado sino intentar de de devolver toda, toda mmm, el cariño, todo lo que hemos aprendido, toda la experiencia nuestra de volverse al fútbol de alguna manera, ya sea compartiendo con los chavales, ya sea intentando de, de entrenar un equipo profesional, de alguna manera creo que estamos condenados a intentar eh, llevarnos bien con el fútbol, si vemos que no nos llevamos bien, pues cada uno tomará un, un bueno una trayectoria, pero... Yo en el momento quiero estudiar, me quiero porque a lo mejor mira, pues, soy nutricionista de de uh -huh. no lo sé, no sé, quiero formarme y y desconectar un poco. Mira, otro que también te entrenó en el Villarreal, Raúl Garrido dice, "Gran profesional y gran persona." <risa> Muchas gracias, Raúl. Hombre, es claro es comentarista que y, y no y no veas el tío como disección a los partidos, ¿eh? Hombre, eh, eh. la verdad que hace un gran, a nosotros nos hacíamos un grandísimo trabajo. Y, y más allá de lo profesional uh -huh. es un, un gran tío y luego entiende a futbolistas y lo sabe ver muy bien es una gran ventaja la que lleva Oye, el Valencia está incorporando mucha gente de tu época ¿Te, te haría una oferta del Valencia? ¿La verías con buenos ojos? ¿Te gustaría? Bueno, creo que creo que es lo normal uh -huh. para un equipo que, que, que ha ganado mucho con, con jugadores de una época y que saben lo que es el, el club y sabe lo que es ganar y sabe lo que hay que hacer para ganar creo que le viene muy bien, yo veo y me alegro mucho de que de que personas que estuvieron en esa época se reincorponen al club porque benefician al club mm, si a mí me había, bueno, pues que de momento no sé, de momento quiero parar un poquito bajarme un poquito del tren y ya Te veo con ganas de tranquilidad que además va siempre mucho con tu con tu carácter, creas un tío tranquilo eh, Todo fuerza, todo punto no hay todo carácter en el terreno de juego, pero que fuera, como dices tú, tienes tus cosas, tienes tu tiempo, tienes tu, tu manera de encarar la vida. Yo creo que eso te ha hecho tan especial eh, y te hace tan respetado y tan querido, aparte de que, eh, señor Marchena, eh, la vitrina de su casa debe tener títulos que muy pocos futbolistas pueden albergar y menos... En este país Así que mmm, Gracias por atendernos A nosotros que somos una radio pequeñita Pero que ahí estamos intentando siempre pelear con los grandes Muchísimas gracias por habernos atendido Porque sé que te, te explota el teléfono De hecho, de los millones de llamadas que tendrás Medio millón de llamadas serán nuestras eh, Así que te estamos inmensamente agradecidos eh, Carlos Por eh, habernos atendido eh, Gracias por tu trayectoria como futbolista y como jugador del Valencia y de fútbol, y toda la suerte del mundo y si quieres por aquí, yo creo que un hueco se te puede hacer Nada, hombre, muchas gracias, un placer y, y bueno, siempre que, que veo el 9-6 y ve, siempre que veo gente de Valencia pues al final eh, las tengo que atender con todo el cariño porque, porque es lo que tengo, muestras de, o sea eh, siempre agradecimiento a, a todo lo que venga de, de, de Valencia Don Carlos Marchela, muchísimas gracias Gracias a usted un abrazo fuerte Carlos Marchena, que vues notícia, s'ha retirat del futbol, un tío amb moltíssim caràcter, que a més a última hora ha folgat jove de tot València, eh? Sí, va acabar de mid-centre defensiu. No fos de centrar, sí, sinó que també de, de mid-centre defensiu. Bueno, estàvem sentint a Negredo, però lúgicament m'anava al directe, que era poder sentir a Carlos Marchena. alguna un fragment més de Negredo que vull eh, posar? Pues jo crec que el, el diagnòstic que ha fet el... El, el diagnòstic que ha fet l'equip eh, Negredo. El diagnòstic. La confianza hace mucho el callajo al fútbol sabe que, que en ese sentido cuando cuando no estás con esa confianza que, que necesitas ya puedes correr más que más que el contrario pero pero es que es, es cierto que, que fallamos pases eh, simples que eh, normalmente no, no fallamos gente de, de muchísima calidad de creación que, que, que no lo hacemos los, los de arriba pues no tenemos eh, esa frescura más mental que, que física y y te metes en, en, en esa dinámica y, y cuesta salir, ¿no? Sabemos que vamos a salir porque porque vamos a hacer por por ello hasta hasta el último momento y, y ojalá que sea cuanto antes. Ah, una cosa más, Fulgado, no res, Manolo. de última sesión preparatoria y lista de, de convocados, sí escoltaremos al al técnico con mol de Tan gran Holmes que Carlos Marchena Fulgado, muchísimas gracias. Adiós, Venga, les... 12 y 8 eh, del llevante. ya que decir que Jefferson Lerma va a poner la cinquena groga en Vigo, que va a presentar alegaciones en el conjunt Granota y que esperen poder traer un buen davant para que pueda estar davant la Un Deportivo las Palmas este cap de semana en Liga. Y de Valencia Basket, que ha perdut eh, primera derrota 72-92, eh, 28-1. Continúo siendo de chapó, de ole. Y Pedro Martínez no le llevaba cap mérit a la victoria de Limos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 Por, por el gran partido que han hecho y, y, y no poner el más mínimo pero a, a su victoria y, y nosotros vamos pues a seguir nuestro camino pensando en, en que hay cosas pues que, que las tenemos que hacer mejor y, y bueno pues pues a pensar en el próximo partido. Les 12 i 9 no de la nit, ara si tanquem la part analítica, perdó, la informativa i entreguem l'analítica. La tertúria, el debat i l'anàlisi ja estan fora estaletjant. A veureu com entrem. Vinga, tira-li.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 3, 12 i 10 de la nit Arranca el temps de debat de tertúria Tant i així -sí, a Esports no tenem els tres contenturis Que estaven fora Estaven en el folla allà Estaven eixant Barallant-se Montant jaleo Mentre estaven així fent L'entrevista del dia Que no és una telecala D'on Carlos Marchena Que el dia de 8 Ha posat punt i final A la seva trajectòria Com a futbolista I que era un gran futbolista I que estem preguntant això A la gent Exactament Per eh, eh... Quín recorte de Carlos Marchena Y anem a arrancar per ahí Pero no A meses comidas ya en el día de hoy Esta pera sí si Pablo Leiva, Que se encuentra el primer rival Hola Leiva Levanten el marcatino valenciano ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué Buenas noches Tú has visto a la Tú mucho no, Tú, no, tú hombre, recorres no. a Marchena Yo he de pregun preguntar yo te pre Ya tengo una edad Yo de preguntar no, no, sí. ¿no? Yo de cosas que hago antes Que les doy presupuestos a Y después pues no so Soy joven Pero tampoco tanto o sea, sigo, <risa> sigo manteniendo la juventud Sí, hombre, Carlos Marchena Mira, precisamente para definir a Carlos Marchena Es el típico futbolista que hoy le falta al Valencia okay, no es que hace, hace Falta poco... No hay que decir mucho más, el líder dentro y fuera del vestuario. Narrador en Cabe del Superdeporte Don Carlos Bosch, ¿qué tal, buenas noches? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Ah, no, perdón. Eh, yeah, buenas No, voy a voy a no, matonar. No, a... no, es que yo la he feo lo de, nit, de sí, cosa, sí, sí, sí, que se sí, que... ha hecho un mebonico. Y buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, Carlos, a tú qué te digo en lo de Carlos Marchena. Ah, un fenómeno futbolista honrad, eh, lo que ha dicho Pablo Leiva no te voy a volver a dar la razón en todas noches, <risa> que efectivamente mucha falta nos faría porque mmm, yo siempre digo que ella, aquella final de, de Copa del Rey que el Getafe se pensaba que andaba a guañar pero que hasta el Rey de bueno, en cada Rey pero bueno, el Rey del de Rey, Rey emérito, efectivamente no me hiciera para hablar Manolo eh, andaba a favor de, del Getafe que hubo a decir públicamente pues dijeron Marchena y Baraja en el Mís del Camp, y al casquero, casquera, y no sé qué, dijeron, no, no hay guatos, no, ¿vale? Eso lo que te fa falta ahora, fundamentalmente, más que Carita de uh -huh. la Valencia, le le fa falta homens, que, que se entenga el que voy a decir, no homens y chiquet, te falta carácter, y, y ojo al detalle, Madono, cuando le pregunta preguntado a tú a Pablo Leiva si coneis a, a Marchena, uh -huh. pero esperad, es que um, Alberto Gómez, un chaval que... Um, que está de beca y en Superdeporte y uh -huh. Paul no se ha ceparó con Bueno, Alberto Gómez, vale, el vale, que está que sí. tiene 21 años y está de beca y todo el rollo y un famoso, bebé, ¿no? <coughs> y tenía Alberto hace todo el reportaje, se acaba de retirar Marchina, hace tú el reportaje. Ah, sí, sí, yo Marchina con porque que es de Valencia y futbolero. Pero, entonces, pues o sea, fíjate una foto en grande de la selección española del Mundial y decirle a Alberto, mmm Para nosotros Marchena no es el Mundial, tío. O sea, para Marquena es la liga y la UEFA y no sé qué. Ascolta, vale, vale, no. el Martín Marchena vio que con pasicha per sevilla le dicen tú eres Marchena el del claro, Valencia. Claro, claro. ¿Sí? Que Marchena... En Sevilla, en la Segua, en, en la Segua, en la en la Segua, en la tú eres Marchena pero, el del pero, Valencia. Y acaba enseguida. El problema es que Alberto, entonces ha fijado la foto, en cambio la foto principal, la del mundial, una de Cerebrant, cree que es la, la primera giga, ¿vale? Uh -huh. Y se salvaba y esta John Kareff Martena y Alberto lo colija si la cobra hiliete, tío. A ¿qué me <risa> estás diciendo, tío? Te pica y te mata. Te pica y te mata. y pícate mata. Y al rato ve al de Alberto, mi carlo lo busca en Wikipedia. Y sale la frase de pícate mata. Y digo, tío, ¿qué estás pensando? Claro, Claudio Ranieri. Quizá es que tenía 8 years. Es que es que tenía, 8 years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 no, eso no lo ha trovado. Que el que anule Madrid de Mestalla... En el enésimo atraco en el Bernabéu. En el enésimo atraco en el Bernabéu. Un gol anulado, ¿cómo? Sí, señor. ¿Y sería el Valencia Vázquez guayar la Copa del Rey? Ah. No, no. ¿La Copa del Rey es un día que el Valencia guayar una o dos...? Un que un marca Illie y Alte que no sé quién marca de penal pero espero sí, pero, vale, pero sí eh, es un diluns que guaña Valencia Basket la Copa del Rey en Valladolid contra Joventut creo que es y que guaña Valencia 1-2 en, en, en el, el, el Bernabéu que para Zubizarreta empelear el Bernabéu Avillatovic espérame señes si es que digo en cara de memoria es la alma de los tontos para que haya ¿sí? <risa> eh dos y Alex se lo presenta ah, Alex perdona, perdona, perdona. tú de Marchena que recordes yo pues que tan de vos te quiero apachuar en cara eh? <risa> yo este me diría pues está bien hablando de Vicençen Pérez en la tele en el <risa> supermunciar algo y está bien hablando de la pregunta que tiene en el Twitter de, de a qué jugador traerías y está bien hablando de fichajes que están en que si te han hecho a los y tal i jo deia, mira, a mi ja met igual que sigui un no superclass El que està sonant per ell Jo ara perquè vinga, he que reunir tres requisits Que són tres requisits que reunia Marchena Uno, que conega la lliga Dos, que tinga galons I tres, que parla castellà Si no és Xina que no se fitxa ningú Anem a parlar d'això, de fitxar i de, i de, mm. i de no fitxar també eh, Estava parlant eh, eh, Carlos Ara d'Ariotis de, de, de, de Marchena eh de lo que de lo que de lo que suposa, ¿no? Carlos Marchena eh, de, del carácter que tenía eh, yo vas juro aparte de de de Shakopa, pensar yo neta que no que no voy que se me olvide. Cuando, cuando todo el mundo pensaba que alaba a Guayalla del Getafe, tal Carlos Garrido hasta el Rey Vadil o se qué, tal Rey. Yo tengo una neta, es que a mí me envía, yo va a ser el medio especial de Radio Now y en algún momento ya cubría eh, aquella cubrió Valencia de seguida a que no interesaba me llevaba el permiso pero ahí pude cubrir la Valencia y me enviaron de enviado especial varios días pero para, para seguir al Getafe ya que la, era la mateixa ciudad en la final pues aprofitarme y matarme dos palas de un tiro. bueno el primer día yo arribaba con la idea de que la Valencia que estaba pichor de lo que está ahora que ya es 10 de la Liga yo arribaba con la idea de que la final se palmaba ¿vale? y arriba a Madrid arriba a la primer entrenamiento del Getafe y Y allí y a ver en mitad de comunicación de Madrid que estaban molestos en la famosísima cap de prensa del Getafe Luz, ah, Luz. Luz Monzón más coneguda per Little Light ¿vale? Eh, porque eh, era eh, te digo que tenía los derechos de la final ¿vale? Luz Monzón había dicho que la Udruquera del Getafe de no anaba a tener a cap mitad de comunicación ¿vale? y se ve que el día anterior el va a torele para Porta de la Rre, el va a durar al parking y allí mm. le iba a hacer una entrevista de la que tira desde la fila. Bueno, pues varios mitjas de comunicación y queشانse ya nos dices qué tal, no sé qué. Y la respuesta de Luz Monzón, esto no desde la pero per tú Bosch, la respuesta a los mitjas de Madrid, ella no sabía que ya había, pues ahí uno o dos de Valencia, no no, no va a reparar aquí, ¿no? Digo, no os preocupéis que el miércoles cuando ganemos la copa el jueves lo podréis tener todos. <risa> eso, yo vas a quedar a Madrid, a Valencia va a decir, ¿guañan la Copa? ¿Sí o sí? Porque estos han comes la raga de pensar que han guañado la final de a copa, pute, copa a Manchuga, que lo que <risa> le pasa a Valencia en París. <risa> no lo digas, no lo digas, ¿eh? No, pero es que ya que, sí. depende, ya que depende de todo, Carlos. Pero que, que yo voy a <risa> que machena y Baraja en redondo aquel día... Per, fa falta dir-ho pues bueno, no, es Com diria aquell, ja ho he dit I jo recordo molt d'aquell any, any En les derrotes doloroses Que anaves a Santander <coughs> I te tocaven la cara Ja anaves a Bilbao I te passaven per damunt I anaves a Sevilla I te passaven per damunt i tal. Tantes reunions En l'aeroport de tornada En un raconet de l'aeroport Marxent i baraja, pim pam i pim pam I pegant-li voltes i pegant-li voltes i exercent de capitans, que el capitan no només s'exercís, la capitania no només s'exercís a la hora del sorteig de Camps no, i de y sí. el braçalet la capitanía és això. Hombre, Manolo, es que ese Getafe sí. eh para que ahora ve al Getafe la situació en la que està, ese Getafe de, le ganó 4-0 al Barcelona i le hablaba de tu actual Bayern Múnich en en Europa League. Bueno, sí, sí, a punt, Estuviaron... eh, per, si, si no és per que Luca, si no Luca Toni en el últim minut, crec que és no, el últim minut sí, no, perquè mete la gamba el Pato Bonancieri, i el el Bayern Múnich eh, marca, però el Getafe estava ja pràcticament en semifinales, si no recuerdo mal, ja eren semifinales Pues nosotros los pasamos por del mundo. Alexis Inclos Alexis Inclos, que ya tenés mèrit que ya tenés mèrit, te eh final en, el, en, en titulars Caneira, Alexis y Arizmendi i Timo Gildebrandt Un respecte a Arizmendi, que és el jugador més rentable de la història del València bueno. I perquè per marquen el Bernabéu i que soles per això ja tenen molt respecte bueno, Marcant el Bernabéu i participar en els tres vorts de la final de la Copa, eh 3... és es una falta li Part... la fan a d'ell ah, li la fan a d'ell i, i hi pues ha uno que li pega en la xepa i entra participa <laughs> en els 3 goals eh, mitja en serio, mitja en broma i ara ja, ja, ja se pot dir el malon que li posa, que, que, que corria entre la presa era Zlatan i Braizmendi <laughs> que li ha molts de borsolt no vaig a dir jo és és 12:20, 12 fem una pausa per a la publica vinga, ja entrem a tota la resta de coses, que n'hi ha molta tela que tallar. La Copa és l'Esperança, en la 97.7 Ràdio. Dijous, a les 7 i de la vesprada, Mestalla s'aferra al torneig en el que Millor cara està oferint els blanquinegres. A les 8, anada dels quarts de final de la Copa del Rei, València, las Palmas el partido en Valencià valencia amle steel que le donen al fútbol en la radio manolo montal y salva folgado recorda copa del rey valencia las palmas sports 97 el partido el teu equipo la tegua radio patrocinen Perto y productos del arte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 con un seminuevo, no te la juegues solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1800 euros financiando con PSA Financial Services, solo hasta fin de mes Ven Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla Si te agrada el Sport, esta es la tegua cita obligatoria Sports 97 Need, el teu equipo, la tegua radio Entre Michesco i, i temes en els quals hem arrencat la tertúlia barrejant-lo i, i eh, lògicament, eh, lligant-lo amb el nom del dia que era eh, Carlos Marchena ha estat de fons la temporada actual i, i l'han comentat amb el propi Carlos, Mar Carlos Marchena que, diu que patix moltíssim mirant el València, que no disfruta i que, desgraciadament, pues, a ell li és que eh, ell eh, és del València, vull dir ell eh, ha estat criat en el Sevilla i és, un dia ha contratado otros morbones cuando ha dicho yo el día que mañana en el, en el Pijuan no me atrevía a donar la vuelta al camper que era el campo yo me había criado como jugador hasta el Sevilla pero bueno después a, a, arriba a la Valencia arriba a Danavio por toda la ciudad en el carrer decir, una cosa no lleva a otras, es el respeto es un tío de China Marchena y mira que a voltees en el periodista será apre pero apre apre y, y seguro que Carlos Bostit hará alguna anécdota <risa> yo me portaba portado a ver sonrió se sonrió pero sa, sabes que a volte es... pero ella últimamente ya agarrado una época muy, muy, muy tanca pero yo en Marchina tenía buen rollo pero yo a Marchina le he visto cantar de des 40 a un periodista muy importante y a aquel periodista dirme ole los cojones que tiene este tío que no me lo ha hecho nadie sin levantar la voz con educación pero le pintó a la cara Eh, I, oh, va, és molt, era molt valent em, tenia por vull recordar l'anèdota de Lluís Aragonès en Pau Descanse que ell me l'ha recordat perquè a després li les contaven no? que després el tío que Lluís traia pit en la, en la taula de, de la concentració de la mm. del 2008 en la taula dels, dels, dels pues, on estava eh, Paredes que estava junt amb Lluís el seu segon entrenador que era Ufarte, eh, eh, pit, eh? jo me l'he chocat mm. i este mireu quin palitat feia Porque sí que sé, yo voy a recordar, estamos en el país en el que estoy, y todos sabemos la prensa de qué tenían. Y van a montar la prensa, Carlos, yo creo que sí que se han recordado, oh, porque en estos pelees, Carlos, oh, está siempre en primera línea, van a montar una campaña para que Marcena no anara a la selección. No, pero es que, Manolo, por aquel entonces... Disculpa. Y arriba Luis Aragonés, a punto de ir el volcá para Austria, que varios periodistas continuaban pegando y la matraca, Luis Aragonés, y Luis Aragonés, cuando se posaba y con se posaba, que ya había que volverlo, se enfrentaba a tres o cuatro y no tenía ni puñetera idea este tío va a ser el mejor central de la Eurocopa y si no al temps iba a ser un sí, central sí. extraordinario para España en esa Eurocopa. Pero es que, malo, por aquel entonces... Aún... El PSK, en, en, en la tabla de la resta del de técnico yo me la he hecho a aparecer un campeón a esta gente. Mm. Decía que a, a, por aquel entonces había seleccionado nacional en España. O sea, había entrenador en España. Sí. Yo creo que llevamos pues un tiempo... Segre, rajando el potato? No, no, rajando, ¿no? Simplemente digo que por aquel no entonces... No al Marqués del, del Nabo, hombre. Las últimas declaraciones con el tema Casillas han sido ya para... Yo creo que es que yo si fuera por mí no llegaba ni a Orocopa, pero bueno. ¿Quién Casillas? No, no, del Bosque. Y García Carbonero. <risa> ¿Y qué hace la Carbonero? Yo ya posas tampoco. Pero bueno, ya bueno, eh, con el tema vamos con el tema Marchena. Mejor. Torrem, sí, eh, Torrem porque eh recordamos. No está bien liado, ¿eh? No, no, para nada, para, es que siempre sacas el nombre y vas a vas a pillar. Eh Tornem a, a lo de la Copa del 2008 perquè la gent té miqueta la esperança de que siga igual. Hay el, paralelismos, hay, hay paralelismos. en siga sigui igual Hi ha paral·lismes Hi ha paral·lismes Jo crec que, que aquell equip era molt més equip que este Aquell equip era infinitament millor a este i no n'hi ha um, sense anar va eliminar el de Madrid i el Barça El, el Barça l'eliminen en semifinals en un gol de Baraja en la surda des de la frontal de l'àrea, si, si no m'equivoque me No, o... però el, el Barcelona no sí. el elimina el Getafe en aquella copa no eliminó no, 1-1 no, no, no es, que sí. en Valencia que te empata de toda la mà, en un control de la mano en el Camp Nou y después 3-2 en Mestalla en efecto el 1-0 es un chicharro mm. de balaja extraordinario en Gildebrandt fue un partido espectacular no sé si en Camp Nou en Camp Nou en el Camp Nou o en, nou, en, nou. O en, en, o en Mestalla que tenía mucha Mestalla que este de fet, va a eliminar la lástima del Barça. En, en de fet, jo crec que l'únic factor diferencial és el que es guanya d'aquest equip és la porteria. Doncs pues jo, sí. en el <ríe> que té en de cara ara està mirant l'equip i que està patint, uh -huh. eh, jo et diré que tan de bo, perquè jo ara estic preocupat perquè eh, en acabar l'últim partit amb Estella eh, la Xenia no estava preocupada. Mira, Estava a resignar Ahir tinguérem... I això és pitjor, tia sí, ha, ahir, no ahir traguérem este, este debat Mira, me ve molt bé I vaig, vaig notar En el forç la confluència és la mateixa no? Jo esperava una bronca bestial A la fi del partit i no hi hagué bronca val. Eh, jo pense que El pitjor és la indiferència lo peor que puede transmitir un equipo sin diferencia el, el, el que te desenganche un equipo ¿vale? decir, lo complicado que es que te enganches es a decir, lo que es que le ven me Mestalla que le a y dos horas más la gente estaba en el carrer plenando de goma o la vinguda de Suecia esperando el autobús del equipo el Mestalla me play cada partido eso, es, eso es complicado de conseguir pero muy bonito lo pitjor és quan desenganxes a aquesta gent, després tornen a enganxar-la. quan o sea, tu tires a una mideta a casa, després, per molt que li diguis que torne, les coses ja no són iguals. Jo crec ¿vale? que... I y hi, ha hi ha gent que, que me diu... A poc que faci a l'equip, estan a tragar, eh? Sí, jo, sí, això també jo veré. crec que... Hi ha gent que el minu ja pega a futxir i digui, jo ja no aguante més. Hi ha gent que passa, que està en el camp però passa i n'hi ha gent que ell me dia quan estàvem tractant d'aquest tema és es que estàvem en xoc vull dir, s'havíem tragat tal castanya de partit que no, no prote ni protestàvem perquè estàvem en xoc Mira, jo en, en després viu el, el partit del, del Barça que sí que és que ets a contraveu i tot el que vulguis Y me recordé de, de la rueda de prensa que diga Amadeo de, Yo, es que me da mucha rabia ir a los colegios Y ver a los niños con camiseta del Barça y no del Valencia Club de Fútbol Y quiero que eso cambie Claro, están mirando el partido del Barça para la tele Tornado ya me está ya, yo también voy que cambie eh, Pero tendrás que hacer algo entre entrellad Porque tal cual están las cosas Y la Chende está un bueno, el pase para el partido de Copa Eso voy a dejar a alguien si lo quiere la gente está está muy desconectada y sí que estoy de acuerdo en vos en que a poco que el equipo reaccione a algo eh, la ficción de Mestre es muy fidel pero está aburrida está aburrida esta falta está ahí fíjame la comparación de que es como el que trae una entrada de cine para ver cuatro bodas y un funeral comedia romanticona bonita pastelot ¿eh? <risa> y te puse en la matanza de Texas que en, cuando comienza la película que caes en shock pues yo creo que una amiquita la oficina de Valencia después de la temporada pasada, esperaba cuatro bodas y un funeral, o no cingil pues en vuestros el pastiset que huilguen y le están donando la matanza de Texas y viernes 13 yo sí, es que de hecho, el, el otro día contra el Rayo Vallecano, eh, cuando acaba el partido, hay pitada y hay pitadas grandes pero aún me esperaba mayor pitada claro, y claro, es, que, claro. es lo que dice Manu, la gente eh, decía, no, es que ya estamos que no, no tenemos ganas ni de pitar, no tenemos ganas ni de demostrar el enfado, se ha llegado a un punto Y este punto es peligroso Porque porque al final es lo que lo que comentaba Alex Está desenganchando a la gente Porque cuando llega un momento en el que Pierden las ganas de enfadarse Es que la gente no tiene ganas de nada No van a tener ganas de ver las partidas Tienes que renovar pases Tienes que hacer muchas cosas Tienes que mover el club económicamente también Y un fichaje hace un año cuando las cosas iban bien Podía enganchar Es decir, la gente decía Este jugador me gusta ver a la tienda Y ahora eh, la tónica que están llevando los fichajes y la tónica que están llevando es que ahora mismo una camiseta vale 70 euros. Si llevan, no, la la gente que hay que hacer, si, si se pueden hacer, que, que se va a intentar hacer hasta última hora, bueno, de, no tienen que ilusionar, lo que tienen que reforzar no, no, totalmente, equipo. totalmente. Tiene unas carencias que se vieron, mmm, yo creo que el domingo es cuando más meridiano se ve qué le falta al equipo con un entrenador rival, Cuco, aunque aunque igual Manolo ahora se pone todo loco aquí cuando no, hablando hablemos de Paco Gemo, <risa> no, no, no. con un entrenador rival Cuco y listo, que sabe que tiene que hacer y la Liga española ya lo sabe inevitable. Y, y yo esto lo hablo con gente que entiende de fútbol y pero mucho, ¿eh? No voy a decir nombres, ojo, el, el, el segundo por la cola de la Liga española sí. se va a mestalla y se va arriba a buscarte. Sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? El segundo y que Levante también la colista y vino a buscarte también, ¿eh? La gente va a buscarte. Y palmas, el fútbol español es así, ¿eh? Y las palmas le dio un repaso. Cola, te dicen, vamos a por ellos arriba, a presionarles, a robarles, y en 15 minutos los acobardan. Y hay una jugada gráfica que resume lo que es este Valencia, y es Santimina, que, hombre, no es parejo, no, o sea, no es Leo Messi de calidad pero le da para controlar un balón y está parado delante de, de, de, de, de los banquillos y está un, un minuto para controlar un balón. Sí, sí, sí. Le rebota en las dos piernas, en los pim Es decir, el equipo el domingo demuestra que le puede Mestalla me y estaban acobardados por la que podía venir que no terminó de venir. ¿Y el Valencia? El Valencia, acabo. Eh, yo llevo mucho tiempo diciendo y escribiendo que en uno y su amiguísimo y que el representante sí, representante eh, Jorge Méndez hicieron una colección de futbolistas y una cosa es coleccionar jugadores buenos o potencialmente excelentes y otra cosa es hacer un equipo de fútbol y eso es lo, acabo acabo y eso es lo que no ha hecho el Valencia y al Valencia hoy le hacen falta hombres y no deberíamos dejar pasar esta noche sin valorar en mi opinión la rueda de prensa de Negredo hoy Porque Negredo hoy sale a torear, eh. Negredo que tiene que hacer es jugar bien a fútbol, vale. Pero hay mucha hay mucha manera de hacer equipo y Negredo hoy sale a torear y dice, "Yo creo en este entrenador y en estos jugadores, eh." 12, te... hombre, lo que no podía creer es el anterior. 33, ¿Hacemos una pausa, claro, eh? Parlem de todo eso porque creo que hay muchas cosas, muchos aristes del debate o del smalls debates que dice Carlos vos sobre sobre la taula en el día de hoy. Eh, hacemos una pausa. Tornem, llegim algun missatge en Twitter més que ens ha arribat sobre la figura de Carlos Marchena i anem a tot el que ha dit Carlos i les seues derivacions que, que, que tenen moltes ramificacions. Eh, Així, en Esports 97 cent en la 97 punts de ràdio fins a l'hora de la matinada, avui amb Pablo Leiva, amb Carlos Bosch i amb Alex Pla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Ibsen Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas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 Dios, al 7 y 10 de la vesprada, Mestalla se aferra al torneo en el que Millor cara está oferintes Blanquinegres. Al 8, a nada del cuarto de final de la Copa del Rey, Valencia, Las Palmas. Viu el partit en valencià amb l'estil que li donen al futbol en la ràdio Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, Copa del Rei, València, las palmas Esports 97, el partit. El teu equip, la tegua ràdio. Patrocinen, Perto i Productos de l'Arte. Esports 97, el teu equip, la tegua ràdio. Ei, ei, ei. brillando. Sucediendo en la Raba sobre Carlos Marchena, ya buen minitizo casi todos cuando estaba picarnos, pero algún homenaje el hombre lija, eh, dijo en cara recordé Juan Marchena a las metros de Ramblestalla, el balón podía pasar pero el jugador no, gran capitán Fernando Martí me recuerda el no penal a Raúl, dar en serio de par de la rata pelada igualez que dará. José Ortuño dio sesiones a Ayala y Pellegrino, Tend eh, te tendremos que ganar la liga con Yukichi Marchena, diga Benito en rueda de prensa. Eh, dio Piti Collons básicamente. Dani Diu, vaya cierto cuando cambiamos a Zauvic por Marchena a coste cero. Ahora pagamos 25 kilos por Abdenur. Y la operación del fichaje de Marchena puede de Javier Subirats. Eh, Big Naranja Diu, que el que me recuerda es el famoso Siro Nage, que lo recuerdo es Isarist La Chorizada <risa> Correcto, la Chorizada eh, César Diu, ni Kim Kohn, ni Neville, ni Susan, ni Lim, que entra en el vestuario Marchena y se lo explique eh? y Pablo Queado Diu defendió a Valencia y me hizo sentir orgulloso un sevillano de 10 eh, Doce y 36 eh, Están en parlant eh, de a Carlos que la roda de prensa de Uy de Negredo ha sido de, de Torero eh, porque... Dio creo en... Hombre, es una, no es una ropa de prensa de estos que, que, que, que han de pasar... No hay sagrados No es una ropa de que han de pasar desapersegudes y dos o tres cosas que están dites en clave de vestidor. Negredo, en al principio de la segunda parte, una piña y es quien lleva la voz cantante en la piña. Yo, de Negredo, me cansa cansado de escribir i de dir el que pense jo he arribat a dir que cal, me cal de dir li pesa el cul que és una manera gràfica de, de definir el futbolista home, hi ha, hi ha alguns valors que no arriba per Perquè li pesa el cul sí, pesa però, però bueno oi, però però dic... el València està en un moment tal en que, no, en lo, en lo que fan falta figures i sabem sabem que ahir dins Negredo és una figura respetada i es que Isca es que a donar el, el, el discurs las palabras en Cloud que ha dicho que no le escolte a Parejo más en la vida, por ejemplo. Y Negredo, digo, creo en este entrador y creo en estos jugadores y lo que está diciendo, dice sí, señores, tenemos que andar todos de Y ahora mateix para el gran error de planificación del Penco es que falten hombres y no vas a ver suplir o también digues más de mis equipo fa falta algún que siga capaç de treure la bandera perquè Santi Mina, o Rodrigo de Paul o, o Bacali, o Nalillo Barbosa, veig que, que dur la bandera algú que la pot dur. Perquè la bandera la portava el soldado, o la portava al Velda, o la portava el mateix Marchena, el mateix Baraja, però ara no hi ha gent. I jo sé que Negredo li pesa al cul, però podur i bandera, per se poden por. fer més coses. Perquè al final ara, jo, i acabo, em perdona, per mi el domençament hi ha un futbolista que se fa home definitivament y es Paco Alcácer porque cuando se amagaban y estaban muy chacobardados Paco Iskey dije pasármela a mí pasármela a mí yo recuerdo en mi Anglomá eh, Pablo cuando Anglomá vino a Valencia ya era campeón de Europa eh ¿cree que en el Inter de El o en un equipo francés? En no recuerdo no, en el Inter no, el Inter no, en el PIB no, no, de Marsella de Tarsella de de, de, de, de, de, de, de de Basil Bolí sí, sí, sí es estaba de Sams vale, vale Y a mí Angloma me dijo, nosotros cuando tenemos problemas en el campo se la damos a Mendieta. Angloma, ¿eh? Uh -huh. Estamos. Pero lo... y, ayer, y, y el domingo sale Paco y dice, ye, yeah, que estoy aquí yo, va, vamos. Alcácer al Cácer... al se hace mayor Y hoy los ejemplos son Alcácer y Negredo Y a partir de estas individualidades Que van hacia lo colectivo Tiene que salir el equipo Porque al entrenador no lo van a cambiar Y al entrenador está cometiendo sus errores Porque a mí que me explique Gary Neville Su equipo no ha salido a morder en la primera parte Eso te tengo que preguntar a ti, entrenador A primera parte ni una noeta eh, al Alcácer bota a Cam En la furia berseker Que es el que le pasaba a los vikingos Cuando le hicieron la bromera de la boca Alcácer Sí. que queixien sí. enrabiats. Sí, que era una, una beguda que se ve dient... Pues, tu li me miraves... Posa, me, ¿Me posto no la de la paraula que vull que se ve quede? La fúria berserker. Mm. La, la fúria berserker era quan els vikingos entraven en combat, mm. però és es que no distingui ni companys ni rebels. M'atacé a pegar els quies en el barco a de, tombar a totes les xerxes. De fet, eren, eren, eren grans guerreres mm. per mm. això, però una beguda que se prendien antes, eh? Mm. Se prendien mm. la beguda i anava... Cavall i Picaó. Doncs no, no, no. pues a la tele li fan un plano curt a, a Paco Alcácer i li veus la mira que té i té la mira de fúria de dir això, això se té que acabar. I de fet el gol el, gol el fa perquè se trenca a botar damunt d'un defensa. Rival, que, que, ja, dos pams. guanya la pilota, Seguir arranca per fer continuació de Chua i remata. Pues deixa, a partir d'això mm. i de calçada l'equip i al final fan falta futbolistes que donen exemple de moltes maneres i Negredo que té ascendència dins de molts futbolistes dins el vestidor perquè l'admiren i el respeten a pesar de que li pesa el cul pots fer altres coses a una persona m'ho va perquè Negredo no està per fer 30 gol i ja no està ni per fer el no. gol del Bernabéu però per lo menos ells vull donar la cara perquè alguns dels que estan a assustar ells o van a agrair a algún que fique y traga la bandera Y pero el primer Carlos, va a ser Paco y el segundo a Segundo Negredo Pero Carlos, el problema que hay es que antes has dicho eh, Anglomá decía eh, Cuando el equipo tiene problemas eh, Se la damos a Mendieta eh, Yo insisto con el tema de siempre Aparejo ni lo busques en esos temas Porque no va a aparecer Pero eso es el problema de que Hay una charla al comienzo De la segunda parte y la da Negredo Que no es el capitán, el capitán se esconde Luego, no es una charla, es una piña. No, no, una piña, una piña. y en el campo ya. Y ¿eh? y el sí, sí, sí. El calienta alienta al equipo es, es, eh, es el negredo. Y a lo que voy es, tú no puedes enfrentarte a Las Palmas y que Vicente Gómez parezca el mejor Sergi Busquets, que Roque Mesa parezca el mejor Xavi, vas a Noeta, te enfrentas a la Real, Rubén Pardo, parece el mejor Baraja, y el otro día viene Trasorras y parece el mejor Fernando Redondo. Bueno, pero cuidado cuida con Trasorras, que lleva mucho tiempo siendo un jugadorazo, ¿eh? No, no, pero sí. es que Trasorras... Fue ah, un Y el problema sí. es que... que Xavi que es... Hernández, parecía Xavi pero no es que, Hernández. Es que sí, no no pero es que todos los jugadores que se ah, enfrentan a la Valencia eso, están, están para ir a la selección. Pablo, Pablo que hay un, hay... con cariño, porque hoy estoy cansado. Pero yo me estoy ahogando y tú describes el agua. No, no, no siempre la hice la lo mismo. Ese programa ya lo hicimos ayer. No, no, siempre hice lo mismo. Pero es que ese programa ya lo hicimos ayer, Pablo. Antes has hablado de Alcácer. Para mí el problema es que todos los que son mejores futbolistas cuando se enfrentan a Valencia son en el centro del campo. Todos los jugadores, ya podemos hablar de que la defensa es un drama, que lo es, podemos hablar de que la delantera Negredo eh, no está al nivel físico y, y, y muchos jugadores se esconden detrás de que todavía algunos palos se los lleva Negredo, pero es que ¿cuándo vamos a apuntar a todos los futbolistas del centro del campo? a todos uno por uno pues, ¿sí? no os digo, no digo que no yo he dicho yo he dicho muchas veces que si el mundo me creo que lo he escrito hoy si divide entre parejistas y anti que se divide por lo menos en me mi estalla a mí usted me apunta eh, donde en los parejistas pero si el error de porque ser un mal entrenador también es decidir mal quiénénes son tus líderes es como cuando yo elige a Ricardo Costa capitán pero ¿sí? se lleva traición a la primera le traicionó ¿no? la primera. Pero ¿dónde vas tú con con con Dani Parejo? Hemos tenido esta discusión. Pero ya no solo puede. Voy a llevar Dani Parejo a la bandera. No Se ha vuelto loco. yo creo que Dani Parejo allí para allí para tal o menos de dur la bandera rendiría mejor. Pero millones. pero es que en uno lo, lo, lo, lo, lo hace capitán y lo renueva por un general y le están 미endo todos los futbolistas por lo mismo, que yo soy sí. de Parejo, pero Parejo no puede llevar la bandera, no, es, pero es pero que ya no solo lleva la bandera, es que hemos dicho muchas veces, no, es que está oh. jugando cada tres días y es que Parejo corre mucho, el otro Yo sí lo veo está, exprimido, yo lo ¿eh? exprimido Pero el otro día en Copa no jugó, o sea, tuvo 7 días de descanso Sí, pero es que lo no, del tema no, no. que... yo, yo lo sigo viendo exprimido pues, Para mí es un problema de que no le apetece Y es la sensación yo ah, para mira, mí... No, sé, no sé seas animal, Pablo, va, tira El otro día Danilo se mostraba más que parejo eh. Danilo Yo te digo Que a un futbolista profesional No sale del campo a no jugar porque no le apetece por pues eso es grego, eh Yo voy a Guaditei Yo no, eh Yo voy a Guaditei No, ¿eh? yo no yo. la sensación es que Tú escuchas la reprensa de, de Negredo Y Regresa diciendo Cuando la cabeza no va No va en las piernas Correcto Y Rodrigo dijo lo mismo el otro día Después vale, del partido claro. y es Sí que... ¿Qué jugador no sale a salir Porque no le apetece? La, la, la palabra no le apetece Igual no ha sido correcta Pero lo que oye es Cuando el equipo me estaba Cuando el equipo estaba Cuando el equipo Yo... La sensación que me daba era... Que no le salen ni no, una. No, él buscaba. que tiene pánico, me estalla. Un Joder, es fácil, Rayo. sí o no. Es que estuvo así sentado al meu costado. Pablo Oliva. Hmm. ¿La plantilla creo en el treball que fan am evil? Yo creo que sí, que cree Vale. Carlos Vos, ¿la plantilla creo en el treball que fan am evil? usted en qué se basa para preguntármelo? <risa> en el que son que, que fáciles preguntas <risa> No, yo te puedo contestarte una pregunta. No, tú que yo, te vas un sí o un yo, no que lo que te va a es que la veo... Excesiva, pero te voy a decir que sí Pues yo la veo la pregunta excesiva ¿eh? Yo creo Alex, que no toca el tiempo Alex, ¿tú crees que la plantilla creo en el tema que fa Gary Neville? Mm. Mm. Sí La plantilla, tú paras en Juárez sí. Yo no voy a, a, a ir a un Juárez Valencia Y digo, entrené en B Entrené en muy mejor que en uno Y no hay cosas que, que ha de mejorar de Juárez Valencia Si te sale bien una cosa, manténla y ent entrenamos bien entrenamos mejor que con uno pero hombre, claro no es no es Guardiola, tú, no es Guardiola <risa> la plantilla sí que cree si sí, sí, es que ya yo, lo, o sea, esto no tiene para nada, nada que ver con lo que pasaba hace... yo creo que la plantilla cree en él, pero él, con, él no sabe entrenar con, con lo que pasaba hace mes y medio, dos meses con uno a borde, no no, no. Alex, perdona yo creo que la plantilla aún cree en él pero él no sabe entrenar. Yo creo que hay que matizar. Yo creo que sí sabe entrenar, pero no sabe dirigir. ¿Vemos los entrenamientos? Yo, de momento, solo he oído uno. O sea que... Yo no sé si sabe entrenar, porque no he visto. A mí nadie yo me ha dicho... dicho que no sepa entrenar. Escuchas a ¿eh? los futbolistas. Cuando yo entrenar, no estoy diciendo los minutos físicos que hay que hacer en Pantera, digo, bueno, de, de lo que, que se ve me... luego, en estalla, quiero decir... El, el que partido. cada el que cada no, que el que cada no, la partida atlántica. lo que cuenta es que los números de momento que al final los números Número no, no engañan a nadie no voy a quedar león golpes demuestran que no es buen entrenador y los números sí, están sí, ahí no, no. ya pero ahora yo me, si tengo que hacer de, el de que abogado y que podamos hacer que esto sí, yo, es como yo, una pinta eh, que es como una pinta de cervecerá de abogado del diablo si tengo que, que hacer de abogado, no de de abogado del diablo lo voy a hacer pero yo para mí la primera vez que yo lo he escrito la primera vez que empieza a acabarse del colchón de Nuno a Gary Neville, es el domingo porque su equipo sale en la primera parte y no corre tu equipo no puede tener el sello que tiene el rayo de Gémez porque el rayo de Gémez, yo me acuerdo partido del Levante, se achica, no sé qué te envuelve, te presiona arriba, tiene un sello, el de equipo de Neville no puede tener un sello, porque un sello así como Garce Pitás dijo en el día Levante hace más tres años para hacer una plantilla nueva y yo puedo estar hasta de acuerdo un equipo no se pone sello Ahora, si su, si su equipo sale y no corre Yo le tengo que preguntar al entrenador claro. Pero, pero En esos números de descenso y En los que tú te vas a parecer que no va el entrenador Ahí hay una rémora de lo que de donde venimos Que no la podemos obviar Y es que lo claro. no sabemos, primero 10 lesionados tío. Y equipo y jugadores exprimidos Y mal preparados en lo físico Y él ha tenido que hacer un plan Para decir, es que aunque no los No los esfuerzo porque los necesito recuperar es que ahí, yo... si tengo que hacer el de abogado del diablo, no, lo hago. Yo, Ahora, sí, el, no. el domingo, el domingo yo ya yo, lo escribí. Ya sí. doy un palo. Su equipo sale y corre en la primera parte y en la segunda no. ¿Usted me lo explica eso? 12.48. Última pausa per a la Públi i li trobem, li busquem explicació a això. Hi ha moltes coses més que a mi no m'acaben de cuadrar. Vinga. La Copa és l'esperança en la set Ràdio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 de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio en 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros última cuota 9.958 euros TAE 8,48% ofreza de BMW Vanga solo hasta el 31 de diciembre infórmate en engasa.mini.es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 Esports 97 NIT El teu equip La tegua ràdio 12 i 50 Continuem en Esports eh, 97 nit, I estaven dient que hi havia coses que, que, que no mos quadraven no? Eh, no mos quadra El que l'equip No és que el dia del, del ratllo I no córrega I és que el dia del Madrid de Barça sí que córrega dir, Que ja hi ha un problema físic Que jo crec que és el problema L'equip sí que té un problema físic i gros eh? I més enllà de lo que jo crega Hi ha una realitat que es incuestionable que es que a este Salsávez la previsión de la enfermería huida me enseñan que por ejemplo la lesión de Fibulis se ha hallado una miqueta más abalte potocorrer pero se te trata a replenar, a replenar de llodos que han anat caiguetes es decir el Valencia cada partido que lluga bang y huirón entrena el barragán y parejo y ya bueno y se arriben a las palmas a las palmas Porque la condición física del equipo es un desastre. Pero pero yo, yo, igual yo, que a Neville le unas cosas, en el tercer tiempo he de dar la, yo, la yo, yo, o sea, yo no es que voy a salvar a Neville, pero es que, escoltad, los números de Neville son de entrenador que no sabe. Pero, no, yo, yo digo... O no, no, no, no, no, no, di no, no, son no, de entrenador que no, de no no sabe. No, sabe. Sabe. yo he dicho... Yo digo que son de entrenador de descenso de la mano. que sabe. Yo digo que esos números en los que tú dices uh -huh. que no sabe están mediatizados por unas cuestiones que son in inevitables. Es ya que el equipo te agarra un equipo en plena competición desgastado de lo físico anímicamente reventado en confianza que lo dijo Rodrigo y lo dijo Wienegredo y que no está bien trabajado en lo táctico a partir de ahí yo a, a, a nivel ciclo tiene cosas en cara, la primera es su equipo sale a Mestalla y no corre la primera parte y luego pega dos arreglones, pero ¿cómo que no presiona? su equipo, vale eso, eso, es, eso, eso es culpa del entrenador no te entienden o no te quieren entender lo que sea pero yo les tengo que preguntar el, el chugor que no dice en intensidad es un bandido y un bandolet pero yo voy al entrenador oye aquí qué pasa que los que usted entrena no van uh -huh. y, y punto dos lo que te funciona no lo cambies y lo cambia y está haciendo organizaciones diferentes te ha funcionado <risa> cáncerlo arriba con no sé qué <risa> déjalo ¿Cómo puede ser que de Paul sea titular contra el Real Madrid haga tres ocasiones de gol y no juegue el otro día? O sea, lo que está ha funcionado, manténlo. Y no lo está haciendo. Eso sí que se lo tengo que decir. Pero achacar. Es que el equipo estaba muy reventado. Y cuando antes de tirar al nudo, yo diría, el Valencia está peor de lo que la gente se cree. Sí. el está... Y es que está muy mal el Valencia. Yo, a, a, a nivel físico, puede ser que, que acabe de cansar, pero yo no creo que que siga perfectamente per, per mala preparación física. Yo el que el que crec eh, bueno, es bueno, Escudige Rodrigo. Yo estoy con ayuda de que tú eh, permole pa lo que se le pega parajo, a trecho, tú agarre distancia, que corre con parajo y te cierra 11 12 kilómetros. El problema es que no corren con toca. toca, ni al momento Alex, que toca. Alespla, el Valice va a hacer 6 15 km de mitchas chores <coughs> eh daban del rayo. Una de despartis de que me kilómetros km Sanfed. El rayo va a hacer 625. Corremos, corremos, pero ni atacamos. Yeah, pero es que el daño va a ser el 25. ¿eh? Sí, sí. No, pero es que además, yo, sobre, lo que dices, sobre lo que dices, eh, yo recuerdo que Gary Neville, no, no es que le meta un palo a Nuno, pero él sí que dice que él cuando llega se da cuenta que el equipo está muerto. O sea, eh, al final, el físico de los futbolistas es el que es. Yo eh, creo que los jugadores sí que tienen ganas de correr, pero los jugadores tienen una, un miedo en el cuerpo. Y Javi Fuego ya lo dijo... Eh, esta temporada, no me acuerdo concretamente del partido Pero él dice Cuando te vienen las dudas, no corres igual Y a veces es mejor ni presionar Para no dejar espacios A mí qué pasa es que me da la impresión Pel que Vink sentimos Y pel que Stemdigent mmm, Paraba Aracarosa El segundo equipo, y si no presiona tal A mí me da la impresión, creo de las cosas es que Gary Levy le encara no sabe de la Liga Española Es que no es la Premier i, i, i, i, i algú dirà ole el, el pelat qui, qui acaba de descobrir la sopa d'all és dir, hi ha un tall i el tall de Mahir de la presentació de Gary Neville que diu jo jugaré en virtud i en fusió del rival que tinga no, jo no sé si això en Anglaterra funciona la funciona. però València... Nece... en València això també ho passa en Anglaterra necessita una idea que tindrà matisos en respecte mm -hmm. ¿A que tú tienes que levantar el Rayo o al Barça? ¡Evident! Pero yo lo que lo no he dicho Valencia es una idea atreballada. Yo no sé si el Valencia va a jugar 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2... No lo sé ya. He visto tan esquemas y tan sistemas. En estos partidos que dujeron en el Fort del Valencia... Eso son dos pilotaes. Son dos rebuches de la defensa. Uno después de una... Són dos pilotaes que s'espolsa que la defensa, li cau afortunadament eh, als avanters i, i fa el gol. Però ni fa el gol en estàtic, ni, ni fa el gol en transicions. Eh, Són pilotaes. Sí, sí. Això, me diuen que des de Madrid apunten que el Vareja també podria ser sancionat per FIFA. Per el tema dels menors. Els menors. Que se veu que estan fent la ràfia ...y se ve que el Valencia está diciendo en algunos quinieles... ...voremos si o no... ...sanció... ...y si el Valencia después puede apelar y tal... ...pero sí que está el rumor que... ...poguera ser que el Valencia estiguera... segol se apunta desde Madrid... ...eh... ...en este caso... ...eh... ...en quinieles los quinieles del sequís que pueden pues se ser... ...se había investigado... sancionats por FIFA por el tema desmenos de con Madrid y Atlético... ...se había investigado... ...al margen de, de Atlético de Madrid y de Real Madrid también... Uh -huh. ...y a Real Valencia... Granada y Rayo. Son jugadores que estaban, o sea, son equipos que estaban ahí, pero a mí me sorprende. A mí me sorprende porque si al final la investigación fue más o menos eh, en la misma zona de, del tiempo que la de Madrid de Atlético uh -huh. y no me cuadra que ellos sean sancionados antes que una posible sanción al Valencia. Pues y eh, esa es eh eh la formación que dona un diario de Madrid. Anem a, a la, en cuarentena Lo no va a descartar Lógicamente Sense saber el costo de la información Pero sembra que si la información que Se apunta desde Madrid Que FIFA podría también eh, Sancionar el Valencia de Fútbol, Que ya sería La recarada De que estás Como estás Que estén preguntándose Si fichar o no No me quedo que acabas de fichar Un director esportivo de Ahora de fichar Un director esportivo de Pero lo que he visto en, en, Sería Pera Chenet de 2017 Pera Chenet de 2017 O sea, sí, te quedaría en cara Como a mínim eh, eh, este, Esta y el estilo que ve Bueno Estaria bé, encara podries... Dins del mal, dins del mal. Intentar refer l'equip. No, jo jo l'he preguntat, jo vaig preguntar al València i ells diuen que... Uh -huh. Ells diuen que... Estan eh, Sí, que estan tranquils, que és el mateix que ha dit madrid barça a i Madrid uh -huh. i que hi havia ha, ha un problema, que tenia el Barça, per exemple, que ho havia fet a través de les federacions territorials, uh -huh. que, la FIF, que la FIFA no ho reconeix, que el València ho, ho havia fet a través de la Federació Espanyola i que sí, sabia que havia estat investigat pero para ejemplo, ejemplo, eso de lo que día eh por ejemplo Rufete, no sé si la investigación es anterior a Rufete. Claro. El, el Rufete sí que tenía mm, la constancia de que se había investigado un caso. Ah, pero es que la investigación mm. eh, es de abril del año pasado. Si no, si no, no me al Valencia, Al Valencia si no me equivoco, abril del año pasado. Uh -huh. Al Valencia eh, lo investigan al mismo tiempo que al Villarreal, al Atlético de Madrid al Real Madrid Correcto. no sé si alguno más en Granada. Sí, Granada y, mucho, y, y centrado en, en el asunto de Wanda sí, en, y yo, siguiendo por esa línea si no me equivoco es, es eh, abril justo abril de la, del año pasado hace menos de un año y, y se ve que el, el, bueno, el Valencia estaban muy tranquilos y, y, a, y al final, a mí me sorprende porque sí que es cierto que, que Atlético de Madrid y Real Madrid ya han sido sancionados y fue en esa misma etapa, que hayan tardado más para el Valencia, es raro Sí, es raro, pero bueno, de momento se me sembra eh, que... Eh, en cuanto al no es información oficial de la no, FIFA, no. no trato de desmentir a nadie. No, no, no, ninguno. Pero no es información, es información oficial, oficial de la FIFA. que da de Madrid, de Madrid. a haber per Peronis en los TIRS. 12 y 58, 8 meses altos de días que podrían, porque es que queda mucho que hablar. Eh, per lo que Marchena t'ho tu permetim, manol. Pues perdonat perquè seu, seu seu, se eu agraïc. Se, se eu agraïc. molt a vostè, senhor, Moltíssimes gràcies per vindre Adéu, vale, hasta altra. Va, lei gràcies. Hasta altra. Adéu, plau, a tots. Senyor, us disem a recordeu demà a les 7:15 del Murciella col Levante Televisió i a les 11:30 tornem a Sí per la nit a Sports 97. Dit. Acaba Sports 97. Comença la nit. Gràcies. Adéu. Ifieseva Gesa loje en el asiento de detrás confiando en que nos diga mira chico, a mí me pasa lo mismo duerme